Radio podría haber salido. ¿no? Podría haber salido. <risa> una... Un no día complicado es, es, complicado. es una buena idea una TBR radio. Decís, un RR. RR, hablando solo? RR sería una radio registrada. Radio registrada ¿Vale? Bueno buen día, cómo están? Bienvenidos al palermo los simios. Muy bien muy bien. Buen día. Te decía yo ansioso porque me voy a perder el primer tiempo de Belgrano pero después miré, corriendo a ver el segundo. A ver. Me imagino muy ansioso por ver el ascenso de River. Ansiosísimo con el ascenso de River, quiero que ascienda River Solo para que no ascienda instituto Yo creo que después de... Ah, tu odio es con instituto sí, Porque ya Talleres está muy abajo Tengo que odiar a alguien Yo creo que de, después de, de este campeonato Después de, de esta temporada en el infierno Podemos llegar a volver a ser amigos con Belgrano. Sí, sí siempre, siempre Nosadito. Ay, qué caretas que son, se odiaron todo el año ¿Tú No, Nico no odio Yo soy puro amor Yo, yo odi... odié y volví Odié y volví ¿Cómo estás Agustina Rolán? Eh, bien, bien, bastante despierta hoy Digo, no está Nabu para corroborar Que siempre me dice que estoy dormida Pero la verdad, joya. No, te veo despabilada con... Muy despabilada, muy despierta ¿Con quién dormiste? Hijita? No, dormí no? bien Ah, ¿cuándo? Dormí no. bien Bueno, tenés también en ese sueño que tuviste Me imagino que preparaste todas las noticias Y toda la, la picada Que en toda instantes no, porque, vamos a conocer es, es un trabajo que hacemos en conjunto Con el Pulpo Tagliafico Así que se imaginarán ¿Qué? que no tengo todo el contenido noticioso. Ahí la vi revolear un, un... ¿Qué tienen los pulpos? Se habrá ¿Cómo? enredado un tentáculo? en tentáculos. La vi tentáculos. Tentáculo. Se, tentáculo. se enredó en los tentáculos, me parece. Se enredó los tentáculos. Estaba pronosticando la Eurocopa. ¿Y quién le habrá pasado al Bebote? <risa> Yanis. El Bebote Fico se enredó en los tentáculos. ¿Y Yanis? Bebote que estuvo... El no, otro no sé, Bebote pero... estuvo complicado con, con Independiente. O sea, si bebote ¿Qué este... Bebote? ¿Quién es el, Bebote? El, el, el Bebote original estuvo complicado esta semana. No sé de quién hablan Ustedes tienen me códigos perdí. raros pero, Estás, estás amarillo, amarillo. Estoy No, mal. Está, mal, está amarillo está mal, le Estoy un poco mal, sí, sí. Ay, Estoy un poco complicado ¿Me Para me los radio Nico está amarillo Sí, sí, sí. Amarillo, <risa> color Está avanzando el color. está avanzando el hepatito, sí, sí, avanzando el hepatito. <risa> Me va tomando partes del cuerpo ¿Me hace un mate, uso. Sí, claro. Gracias sí, sí. Bueno, vas a... bueno, entonces teníamos, estábamos hablando de que teníamos picadita de, noticias. picadita de noticias. Pasaron algunas cosas esta semana, de las cuales para mí importantes fueron re pocas. Hola. Porque mi Vení poder, cuando quiera ¿eh? seleccionar... cuando Venía. quieras. Hola Dani, ¿cómo te va? Ay, qué lindo Sonríe. este gorrito. ¿No está amarillo? Sí, Nico está con un gorrito raro. ¿No está amarillo? ¿Qué No, no pasa? está amarillo, chicos. Basta. Eh, puede ser, tiene mal pues ahí, color. Sí, tiene sí, mal sí. color, diría. Tiene mal color, abuelo. para Bueno, ¿qué pasó? Sí, me di cuenta que me estaba apurando la música misma. Eh, hubo paro de una, una parte de los camioneros. Justo la que transportan caudales, la platita. Caos, caos. caos no va a haber plata hasta sí, diciembre. Sí. Según Clarín y La Nación, casi que los jubilados se van a morir de inanición. Porque aparte, yo, lo que más gracia me causó es el golpe bajo. ¿Va a faltar plata? Si, si falta, falta plata. Ah, no. Ellos estaban por primera vez en la historia de la humanidad, los compañeros dueños de La y quienes escriben en La Nación y Clarín, les parecía que era un atropello hacia eh, la humanidad misma que los jubilados no cobraran sus pensiones y sus saberes jubilatorios la puta que te parió estuviste haciendo la plancha toda la década del 90 ningún jubilado cobró nada y vos ay, ay, ay ahora quizás si no cobran el viernes tienen que cobrar el lunes con los jubilados no careta así gente. no diría Charlie así no no pueden cobrar los aumentos la gente de Clarín ah no, no le aumentaron mucho y no no, no, justo no, a los no, laburantes que que sí. que el de ah, <ríe> no, no, no gremio bueno, la cosa es que esta parte del gremio de, de Camionón decidió ir al paro porque se sentaron en una mesa a negociar con las principales patronales Ah, eh, pensé que me decía, se sentaron en la calle y no, no dejaron no, no. salir los camiones se sentaron en Sí, igual bloquearon la salida de los camiones Bueno, se sentaron en una mesa a negociar con las principales patronales y pidieron un 30% de aumento lo cual tiene bastante lógica si uno piensa que la última vez que negoció camioneros es hace más de seis meses 30%, teniendo en cuenta la inflación, no es nada loco. Los de Bastante la, bien, igual, cada seis meses la patrones, 30%. <risa> bueno, es si sos bien. camionero, pedilo, te lo mereces, pedilo, está esa plata para vos. Yo me pongo una campera eh, verde, viste, siempre, si, uh, a ver si me sí, si cambia pero la no suerte. Bueno, la cosa es que. Ah, se me murió el cosito, bueno, no importa. La cosa es que les ofrecieron un 18% escalonado en tres, en tres meses distintos. Ah, muy bien. Le mojaron la oreja. Muy, le mojaron ah. la oreja. Y bueno, los muchachos que tienen el poder para hacerlo. Eh, decidieron frenar esta parte la que tiene que ver con transporte de caudales y después, eh, si esto sigue seguirán con otros en otras ramas, digamos, dentro de camioneros, pero ahí estarán viendo primero quizás combustible, bueno, están están negociando eso yo creo que lo más probable es que es que le den los los aumentos, porque nada no hay Pero me sacan el... Perdón, oh, no. yo me callo, perdón, yo no cuento. Pero un mate, un mate. Me callo porque cada vez que me callé me sacaron el mate Esta de la mano. Va. Fue se una va. cosa muy violenta. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Otro Dani, noticia. ¿nos querés contar algo? Eh, bueno. Por ejemplo, porque llegaste tarde, si querés. No, no, eso no hace falta. Pero, este eh, bueno, se vio que así paseando por las calles de Zapala a... Uh, ¿A quién ahí? Contalo mejor, dale <risa> ¿Alguien se acuerda de Darío Poblete? Claro, claro. ¿Se acuerdan? El sí, asesino sí. De, Fuente de Alba del 2007 Bueno Él tiene cadena perpetua ¿no? En el 2008 lo condenaron Poblete y Poblete tiene además tiene apellido a, como a Alfajor. A alfajor Poblete. Alfajor Poblete ¿no? Para mí Poblete Double, es, puede ser triple apellido de, de militante de movimiento social. También sí. Sí. Justicia, hay por hay Poblete. Poblete. Ah, Poblete, sí. Justicia por Poblete. Justicia por Poblete. Ay, Bueno, ahora. Sí. Pero Alfajor era más gracioso. Pero la... <risa> alfajor Poblete. <risa> Qué garrón comerte. un Exploran Alfajor Poblete Pero esa canción que estabas cantando era de, de otro. De Grandote. Es fantástico. El... No de Grandote. De grand Ah no, el andote. Bueno, ¿Qué, entonces... pasó ¿qué pasó con ¿Está en ¿Está la Bueno, eh... está en la cárcel. que estaba en la cárcel, en la cárcel. Sí, pero lo vieron caminando por la calle tranquilamente. Parece que entró a una farmacia, se compró algo, salió sin esposa, sin absolutamente nada y acompañado de un chabón vestido de civil, con lo cual podría ser el primo y estaban paseando por la principal avenida. Pero como él no de... fue, no fue a hacerse atender un turno de... por el que le debía la muela. Bueno, eso es eh, lo que la penitenciaría en la cual estaba preso eh, justificó que él tenía un turno y que fue con que ese de civil era un custodio y bueno, pero no, no dieron Igual ninguna muchas, explicación de por muchas, qué muchas iba Muchas preguntas, sin... muchas preguntas. ¿Un, un convicto tiene tipo, obra social y va a una clínica privada porque tiene un turno? O sea, no entiendo nada. A no mí estaría mí mal no... Que, digamos, que los atiendan en lugares... Eh, digamos, en lugares... En buenos lugares, no me, no me salía la palabra, no sé, en buenos lugares, lo he escopado. Pero el tema es, este tipo sale por la calle sin esposas, a plena luz del día, con otro tipo también de civil. Eh, y aparte, en un lugar, en la, en la misma provincia en la cual mató a, digamos, la, la viuda este de Fuente Alba, salió Sandra. indignada. Sandra Ajá. Rodríguez salió indignada, digamos, te, diciendo que... Más allá de la indignación, porque el asesino de su esposo estaba preso, también temía por su vida. Claro, eh, es claro un... que ese tipo esté suelto no está y... bueno para nadie Bueno, la cuestión es que ahora lo trasladaron a, a la... A la penitenciaría de Neuquén, a la unidad número 11, que es una, un lugar, una cárcel que está muy, muy, muy cuestionada. Ah, la 11, la que hablábamos la otra vez, que habían asesinado a Exacto. un pibe a, a puntazo. Sí, a un pibe que era testigo de una sí. causa donde estaban involucrados 27 eh, Cristian y dice el texto que tiene Daniela ahí abajo. Cristian y sí. O sea, que si está libre se puede cruzar con Graci, ponerlo. con el padre Graci, que también está condenado y anda libre por la calle. Podrían hacer una reunión. Qué lindo amiga qué La de gente que está libre, claro. que anda por la calle... Como en el lo de Videla, el... Viedela, ponele, porque claro. también anda caminando por la calle en lo de Videla como el, el comisario que asesinó a al amigo tic, este a Carrasco a, tic, tic, No, no a, sí. a, a, al ruedo no sé el, el de sí regulación eh, o sea, para acordarme para acordarme tengo que cantar la canción una bandera <risa> Que diga llevar esa y ahí pongo el nombre memoria para acordar es esa canción Ay. es buenísima y está para tantas cosas que siempre es impresionante el topo tiene una canción con esa Bueno, después la cantamos. ¿Qué más pasó? <risa> <risa> eh, bueno, ¿se acuerdan que estuvo habiendo bastantes quilombos en la, en la Universidad de Buenos Aires? Porque están haciendo jubilar compulsivamente a una importantísima Otra vez. proporción de sus, de sus docentes. Claro, para mí ahí hay como dos problemas. El primero es que la Universidad de Buenos Aires está fundamentalmente... Eh, en funciones, gracias a que son todos una manga de viejos, digamos. Y están ahí hace 50 años. No, es cierto, es cierto, digamos. Para ser rector hay que tener más o menos 87 años, eh, es, es algo, Primera. suele ser una institución, digamos, que, que premia al geronte por la, pro, por la sola... Cualidad claro, de ser geronte. De ser geronte, tal cual. Porque la experiencia está puesta en el pelo blanco, digamos. En ese sentido es una institución que es bastante, bastante conservadora, Este, y lo que hicieron ahora fue esto en post de, vieron el, el nuevo modelo este que tenemos ahora que se diferencia un montón de los otros anteriores ¿no? el modelo bueno ¿qué tiene que ver ah, con una el modelo, de el, modelo? el de él y Ella Eh, que tiene, tiene mucho que ver con el recambio generacional, porque los jóvenes, la fuerza de los jóvenes y una política, la verdad en muchos aspectos, una política antigeronte muy fuerte, por lo menos en las instituciones del Estado es impresionante. Gerente viejo, gerente que se va, pongo a un tecnócrata nuevo que acaba de terminar la facultad y va a saber cómo a explotar a, a los trabajadores estatales de alguna manera, bueno. Eh, esa, eso aparte, pero digo, bueno, en pos de modernizar y todo esto, decidieron que a todos los docentes que tenían 65 años o que cumplían 65 años hasta el 31 de julio de 2012, tenían que abandonar sus cargos, empezar a cobrar la jubilación y en pos, digamos, de darle espacio a todos los jóvenes, porque todos sabemos que la Universidad de Buenos Aires es una estructura piramidal y que para que uno suba, otro tiene que bajar. Digamos, la lógica para ingresar en esa institución es altas por bajas. Suele ser porque se mueren, digamos, más o menos. Porque después no se mueven ahí. Está lleno de dinosaurios que no van jamás, pero está lleno de docentes como los que los principales que están siendo santeados ahora. Como, por ejemplo, no sé, Eduardo Gruner, que es un docente que está al pie de las aulas. Todo lo, cada materia que tiene, el tipo está ahí. Debo, pongo las manos en fuego que debe hasta corregir los parciales, digamos... Sí, porque eh. la pregunta también es si mm, eh, la única vara para que pasen a retiro es la edad, porque hay claro, hay, hay, cantidad, hay, hay cantidades de cátedras que los titulares de cátedra podés esperarlos uh -huh. cinco años en la puerta que jamás los vas a ver, sí, ¿no? Sí. Eso, y el trabajo de Gnocchi es muy sí. similar, ¿no? ¿Eh? Le podemos preguntar también al compañero Fitmus cuántas sí. veces va a estar la cátedra del CBC que tiene Drago. Claro, o a tomada cuántas veces va a la de trabajo social, a la de relaciones de trabajo, perdón. Sí, sí, por supuesto. Después también está el tema de que ya en el año 2009 esto había más o menos empezado a pasar y no ocurrió porque los docentes presentaron en el Congreso de la Nación una carta eh, que se terminó haciendo ley a donde le daba a los docentes la posibilidad de elegir poder quedarse cinco años más en su cargo. Eh, justamente esgrimiendo criterios que tienen mucho más que ver con lo pedagógico y, y digamos y hasta la seguridad laboral que esta ley de los 65 años compulsivamente. Digamos. En cualquier trabajo, de hecho, eh, el trabajador puede optar, quedarse, puede negociar de alguna manera con la patronal, si, si quiere quedarse más años, otra forma de contratación para que siga trabajando. El resto, todas este, jubilaciones compulsivas. Eh, se hizo una clase magistral a donde hubo miles de personas en el auditorio de sociales y bueno, la... si uno lo mide por la cantidad de adherentes que está teniendo esta lucha, se supone que, que debería llegar a algún lugar. Medianamente positivo, pero con este consejo superior que tiene la UBA hablando de dinosaurios, digo, si uno suma la edad en el consejo superior de la UBA, deben tener unos 400 años. <risa> Una cosa impresionante. Y entre la lista de los Santiados, está, ¿se acuerdan del Terini? Claro. Qué tipo ah, amoroso, ¿no? Sí, sí, está el Terini. Un cariño. Ahí está bien, entonces. El terini, a la clase magistral de AGD no fue, ¿eh? ¿Cuánto tiempo Ahí llegó a estar bien. antes de que de que tuvo un tiempo largo, ¿no? ¿Qué? Haciendo que haciendo qué cosa. derecho. Fue, intentaron ponerlo intentaron en un momento ponerlo, de rector por eso, pero claro. llegó a estar unos días. No, no, no llegó, no llegó. Por no la organización estudiantil eh, no, llegó. no llegó a estar. Que ahí fue que tuvieron que votar en el Congreso de la Nación tanques hidrantes ah, de Por medio ese y fue y que ese se El amante rectoral muy democrático. Sí, que se parece a Nicolás sí, Cruz. se parece violento. Es el Sí, y no bueno. tiene el en la frente el, la marca de esa. No, ese que, era Gorbachó. Ah, ese era Ni no, quita no, no, no tiene, es limpio. Ni quita ni pone. ¿Cómo estás, Nahuel? Hola, Nahu. ¿Qué tal? Bueno, vamos, pasamos a otro tema. Dale. Rápido, rápido, rápido. Mejor no ver eh, eso. Este, bueno, el otro tema de la semana fue eh, La condena a Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros por el femicidio de Wanda Taddei ocurrió en 2010. Por la, por la justicia, sí. No, ¿para qué dije? Sí, no entendí. Nah. Bueno, me condenaron a Eduardo Vázquez por fui. el asesinato, el femicidio ah, de Wanda Ah, ya entendí. No, yo no entendí, fue <risa> por... muy dormida, fue ah, un chiste mejor. de mal gusto. En realidad, justamente lo importante de este caso es que fue un caso que... en realidad fue muy simbólico, porque después del caso de Wanda Taddei, O ocurrieron casi 50 homicidios en dos años. Sí. Venían alrededor de 6 por año. Entonces, eh, lo que se piensa con este caso es justamente el poder que tuvo eh, al ser tan mediático como efecto de imitación. ¿Por qué? Y a raíz de esto... ¿De verdad? Sí, te voy a contar una cosa. Eh, se, bueno, hay varios estudios que hicieron. Yo recomiendo que busquen una nota eh, que salió esta semana de eh, Carvajal, una periodista de Página 12 que se dedica sí. mucho al estudio de, de cuestiones de género. Eh, donde... Mm, hicieron de hecho está comprobado por ejemplo en el caso de, de suicidios de suicidios que fueron muy mediatizados eh, y que provocaron esa, fa, esa clásica ejemplos. ola de suicidios empezamos ya no bueno eh, ¿cómo se llamaba? Leonardo Simons yo tiro el, uno Leonardo Simons y el precursor de Iván bueno a ver yo me voy a cortar a, a que, no déjense escoger. Sí, sí, sí El tiene justamente la idea es que los medios también En este afán de contar niñedades ni y pelotudeces como estamos haciendo un ahora, en la opa, eh, opa, bardo, a la para hora para. de estos temas que realmente son una problemática social como el femicidio, eh, lo que hacen es justamente provocar esta sensación de que si el tipo la mató y al otro día puedo decir que la mina estaba limpiando un sí y se prendió fuego así automáticamente, yo puedo hacer lo mismo con la mina que, digamos, porque es un, un sistema de creencias eh, la, el, el tipo que mata a la mujer por el solo hecho de ser mujer entonces eh, en este sentido hay una agrupación de, de periodistas que mm, militan por la cuestión de género eh, que lo que hicieron fue presentar un este bueno una una serie de, de cuestiones a ver esperemos. presentar no, una no. Serie de presentaron no. una serie como de querés, de tips, querés llevar unos mates mientras tips, lo buscamos no. de tips para los periodistas de qué cosas no hay que hacer claro. a la hora de hablar de femicidio claro. por ejemplo eh, evitar esto de contar con detalles de, de, de caer en el morbo de cómo la mató de qué manera uh -huh. etcétera siempre eso eh, <risa> Sí, ah, paraguayo. lo mismo. Exactamente, este es para Bueno, por ejemplo, eh, informar de qué manera pueden. Este, igualmente, por ejemplo, esto de informa quizás va más por el lado televisivo. Ah. Pero, informar de qué manera no a la, si hay problemas no, no de violencia doméstica, eh, poder pedir ayuda, eh, contextualizar. Eh, y bueno, y siempre nunca hablar de crimen pasional, exactamente. Y en y, ¿Por qué? ¿Por qué no hablar de crimen pasional? Porque, digamos, las pasiones son muchas Y no siempre son cosas malas Ah, claro, porque el crimen pasional puede ser, ser matar a un hincha en la cancha Por ejemplo, eso también es pasión No, no, más porque no. a través de la pasión se, De hecho, se, se morigiera La, eh, hecho de la que pena supe. Como bueno, pasó con esto Vázquez Esto es lo claro. que pasó, exacto sí, o sea, legitima de un, es de alguna que, manera. lo que de... pasó sí. con Vázquez okay, Y no lo entendía. que, digamos Están criticando Muchos de los militantes de cuestiones de género Eh, porque justamente fue... Eh, sí, le iban a dar perpetua a, a él. Le dieron 18 años y él encima, de, el abogado de él dijo que estaba emocionado por los 18 años porque se esperaba 35 años. Uh -huh. Vázquez. Y mm, argumentaron esto, que fue eh, de emoción violenta. Sí, supo, eh, <risa> se asustó, se asustó Dani con, <risa> con los gestos del operador. <risa> ¿Cómo? Sí, ¿Qué pasa que un arma ni no mata a alguien a mí a las dos juntas? Escúchame, ¿cómo va el Instituto? Un no sabe. Tibu... Ay, no, no, no, no, che, no me puedo rascar a no. Perfecto. Bueno, eh, tenía, estaba todo dado para que le dieran perpetua. Pero el tribunal que todavía no, no detalló el, los fallos. No, claro, eso va a ser el viernes. Dijo que hubo emoción violenta de parte de Vázquez, por eso le bajó la pena a 18 años. Eso no entendí nunca igual, ¿por qué cuando, por qué cuando le dicen, te dan, le dan la sentencia no le dan el fallo? ¿Por qué una semana después? Ah, nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Dicen, bueno, ponle 35. Ya, ya, la, produ la producción está hablando con un abogado para claro, que nos explique Claro, después vimos que, ¿por Claro, qué? ¿Por qué? se supone que ya... De vago, de vago. De vago, después, <ríe> después lo escribimos bien, después lo escribimos bien. Bueno, después, eh, yo quiero decir algo una más cosa, debastes? Manuel está haciendo caras y gestos diciendo redonde redonde redondé, redondé, redondé. Sí, me vamos, parece fácil. que juzgando a la hora en la que vino o sea, listo, no perdiste te, no. todo tipo de crédito No ¿Y el vos otro no me nada, vos? no tiene el tupe bah. Bueno, una cosita cortita eh, se cumplirían 84 años de nacimiento de un gran hombre, Ernesto Che Guevara eh, Igual es, es, es, yo quiero decir que es polémico Que pronto no le peguen al Che No, no le peguen al No, es, pol es, es polémica el, el polémico el día de nacimiento ¿Por ah, qué? Mira. Nacer un día martes no, no, la, miércoles la, la, la investigación de El 14 de junio como el día oficial, ah, pero hay, hay otras investigaciones que dicen que no nació ese día, sino que nació otro día. Bien, nos da igual, ah, porque no. No, no, quería aclarar el yo hecho. Tengo, no, yo no tengo tengo muy polémico, o sea, esa es la, no sé si la palabra polémica. No, dije no polémico veo, para, eh. para asustar. Yo tengo la partida de nacimiento del Che una fotocopia, que me sacó un amigo de, claro. de Rosario. ¿Y qué día dice? Eh, no me acuerdo, pero la tengo, la traigo, dice ahí. Dale, lista, no, pues parece que chequeando. tardaron en llevarlas, no importa. Claro, pero está certificada, sabes qué es de verdad? Sí. Lindo. Bueno, eh. Yo tengo el documento del Diego. ¿Qué documento? ¿Cómo tenés la, la, la, la fotocopia del DNI? La sí, yo no puedo Circula la fotocopia del sí, DNI del Diego. Sí, sí, sí, Aquí al pedo que está la gente. Bueno. Y para yo y, no... la, y la enfermería del Che, listo, ya está, ya está, yo no. <risas> lo, lo único que quería rescatar de esto de los 84 años del nacimiento de Che Guevara es que estar viendo, bueno, a lo largo de la historia hubo 4 millones de campañas para eh, hablar un poco de Che Guevara. En el último tiempo vi solo una que me pareció que está muy buena que circula bajo el lema de si el Che viviera lucharía por el socialismo y fundamentalmente digamos van tomando temas y en este caso era esta semana estuvo si el Che viviera lucharía contra la precarización laboral y seguiría luchando por el socialismo. Esto es una campaña que está como respondiendo a la mercantilización y a la remerización de la figura del Che Guevara, que terminó siendo imanes para heladera, un montón de remeras, digamos, es un tipo copado, muy bonito encima, que sale lindo en las remeras y las calcomanías la, la idea es, si lo acabo de inventar, me pareció, me parece genial, eh. Bueno. Copyright, por favor. <risa> eh, bueno, bueno sí. la idea es devolverle, volver, devolverle el contenido que el capitalismo supo sacarle en los últimos años. Mismo eh, Cristina viaja a Angola, lo menciona como si, como si el Che Guevara hubiera luchado en Angola. No señora, el Che Guevara luchó en el Congo. No es el mismo país. Eh, bueno, claro. Bueno, también liberó, quiso liberar Chile también, no Bolivia. Buah, bueno, en fin. Eh, bueno, solo quería nombrar esto, que hoy van a ser un festival a las 16 horas en la Plaza San Martín de Quilmes. Eh, lo organiza eh, la agrupación Hombre Nuevo. Yo la verdad es que no los conozco casi, <ríe> pero sé que varios de nuestros compañeros sí. Eh, pero la verdad es que me pareció una campaña más que decente. Digamos, volvamos a... A recuperar lo que el Che dejó de su... Sí, no, no solamente es una cara bonita, sino una lucha de la ver otra. en el blog que, de hecho, hay muchas notas que tienen que ver con si el Che viviera... por bueno, ejemplo claro. bueno, En este caso, creo que la primera es lucharía por el socialismo y después muchos temas actuales claro. en los cuales ellos creen que, digamos retomando la palabra del Che, podría pensar de tal manera o... Y, y para recuperarlo fundamentalmente de esta apropiación hoy kirnerista del Che Guevara, digamos, si el Che Guevara viviera no estaría en la cámpora, estaría luchando por el socialismo, en contra de la precarización laboral que sus funcionarios nos imponen. Eh, no es lo mismo, digamos. No te quiero pedir que me lo devuelvas al Che, te lo voy a arrancar. <risa> sería, digamos, pongámosle el contenido que siempre tuvo. Eso sería. Ok, perfecto. Venira. Último tema de la semana y lo hacemos así en dos minutitos porque me parece que estamos cortos de tiempo, ¿no? Sí, sí. sí Buah, abuel, bueno, Nahuel, vos tampoco podés poner cara de nada, Son dos temas que tienen que ver con tierras. <risa> Uno eh, pasó acá en Argentina, que fueron las tomas de tierras en el barrio Bon Giovanni, en, en Moreno. Moreno. ¿no? Eh, sí, fueron desalojados, venían hacía años eh, varias familias que mmm, pertenecen al Frente de Organizaciones en Lucha, al FOL. Eh, o están muy en contacto, muy en contacto el con FOL el FOL. Tiene mucho trabajo en Moreno, sí. sí, y son familias que venían hacían varios años tomando tierras en este. en, en un terreno de Moreno. Y bueno, fueron desalojados, entre ellos le pegaron a una mujer, la metieron presa. A Carolina, una militante de causa, creo, de hecho. No sé exactamente de, de dónde, <risa> si es del FOL, pero no, no sé, digamos, a qué agrupación. Eh, bueno, eso por un lado acá. El otro tema fue como un gran tema en el día de ayer. Eh, que fue el desalojo y la masacre ocurrida en Paraguay, Ajá. en Campo Morumbir, en el distrito de Curuguatí Curu sí. a 250 kilómetros de Asunción, en Paraguay. Lugo no sería progresista, digamos. O oh, el pero, progresismo también, claro, el progresismo es asesinar al campesino. ¿Entre 16? ¿No? Sí, lo que Lugo no estaría siendo copado. Claro, no estaría siendo ocupado. Claro, Lugo, no, estaría siendo ocupado. <ríe> no solo que no estaría siendo copado, sino que Lugo salió a... Des... Primero digamos qué pasó, mataron entre 16 y 18 personas, no se sabe exactamente el número, porque fue todo muy reciente, 7 eh, policías, entre 9 y 11 campesinos, que estaban ocupando un terreno de un empresario mm. eh, del, digamos, del rubro de los supermercados. Riquelme eh, Riquelme creo que se llamaba de sí, chido, sí. Capo. La rebanca lo que me Bueno, no, o sea, no... Lugo lo que dijo. No, ahí está Riquelme me dijo ah, ahora es como, no como matón se va a tener 11 pies más. Para, para equilibrar la balanza. Ya Por tuvo. una cuestión poblacional, ¿no? Ya. No al crecimiento vegetativo, dijo. Este, bueno... A... Ahora, ahora se puede decir, ponerle más fuerte que el, el esperma de Lugo. Sí, no. A ver, lo que dice el gobierno paraguayo fue, eh, la, la versión del gobierno paraguayo es que los campesinos estaban armados, que se a decir que eran guerrilleros, que tenían una radio comunitaria así como esta, que se dedicaba a difundir eh, la violencia. Ah, entonces y a... está bien. Y por eso le mandaron 300. ¿Qué? Vamos a redoblar ah, la apuesta. Y 150 personas, mandamos 321 policías. Mm, y tranquilo. bueno, el resultado fue esto, una masacre donde murieron un montón de capeceros, murieron policías también. Y luego salió a decir que respaldaba absolutamente lo ocurrido, que era un operativo policial, que estaban cumpliendo la ley. Copado. Eh, pero así todo igualmente... Eh, pasando las horas, renunció el ministro del Interior, Carlos Filisola, y rajaron también al jefe de policía. Y a todo esto se está hablando de un posible juicio político contra Lugo. Ajá. Sí. Y, sí, y parece que mmm, los que sobrevivieron se fueron por el mar. ¿Instituto 1 a 0? ¡No! Me quiero morir. Bueno, igual está bien. La próxima fecha puede ser que nos ascendamos. Bueno, a ver no, qué, qué nos dice Calamaro. Sobre esto. Hola, sobre instituto. Sobre instituto. Sha nada. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Yo no soy de su agua. Yo no soy su vecino. Yo mudo mucho Soy sí. Viernes, 23 horas. W Brasil. Estou aquí de pasaje. Viernes. 23 horas. W Brasil. Por la colectiva Radio 102.5 FM. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Pues paz sin voz, paz sin voz, no es paz, es medo La colectiva. La paz sin voz no es paz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 ...de lunes a viernes a las once y media... ...desaparecidas en... Demografía. ...producciones de la revista... ...nomero ah. Mansi cien años... ...por el aire de la colectiva... ...FM 102.5... ...Radio La Colectiva... ...FM 102.5... ...construcción participativa... ...comunicación alternativa...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 han quedado reducidos a solo uno. Estás escuchando el Palermo de los Simios. Yo quiero decir, antes de que empiece a hablar, que me siento como Kisilov Hablando antes de la cadena nacional de la señora presidenta. Viste, ya las cosas son así. Cuando uno tiene un, un liderazgo ganado, eh, puede hacer lo que quiera, lleva lo quiere y los reta, ¿viste? Tomaste Ibarachol hoy, Cholo y, como dice la presidenta, ¿viste? Le dijo a Fernández, Aníbal Fernández, cuando hola. fue lo, lo de los dólares. Digo, está muy gracioso Aníbal. Tomó Ibarachol. Bueno. Eh, hola, hola, ¿cómo les va? Queridos oyentes, me extrañaron. Los que, los que cambiaron el dial porque no estaba, pueden volver a ponerlo. Porque estoy acá con ustedes, sábado a y sábado. Lo, y los que... Que se querían quedar, igual quédense, que yo me Ay, quedo sí. un rato más también. Sí, va a tirar un par de, de puntas Bueno, eh, estamos en, en el programa de los simios, segundo bloque. Después les voy a decir si hay algún mensaje o no. En este momento no tengo mis herramientas a mano. Pero hoy tenemos un reportaje. También llegó eh, mi amigo personal, Seba el Pastor Ramírez. Ya no es más el loco. No, es el pastor porque eh, cambió la vida. O Pastor. O Pastor, o pastor Ramírez. Eh, ¿Cómo le va Muy, Se bien, muy bien, muy bien. Hemos llegado los dos en puntuales. ¿Por si Porque que igual te iba quedado, a buchonear a vos. Pero el que había quedado delatado de las vos. Pero que ¿no? la gente no te escuchó, la gente también extrañó a tu voz. Claro. No saludaste. No, bueno, bien. hoy bien tenemos día. una invitada especial. Tenemos una invitada especial. Muy especial. Venimos. ¿Especial para quién? Ah. Oh. Oh. Oh, sos un dulce de leche. Bueno, hemos traído a mi compañera. Muy hola. Bien. La hola. compañera de Banco. ¿Tienes? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Este, bueno Y viene a contarnos, este, ella es parte del circuito cultural Barracas, del sí, equipo de coordinación este, mm. nos, nos viene a contar un poco qué es ese proyecto y sobre todo los problemas que están atravesando ahora A raíz de bueno, dificultades económicas, problemas de, de espacio y cómo es el trabajo del barrio ahora. Mm. Pero primero, Virginia, contanos cómo, qué es el circuito, qué hace, dónde está el circuito cultural barracas es un proyecto artístico comunitario que funciona en el barrio de barracas obviamente desde 1996 y bueno lo que hacemos es producciones artísticas eh, siempre con el eje del arte como transformación social, es decir sí. lo que hacemos son espectáculos, talleres de teatro, de murga, de música con una orientación no la común sino esa pensando que que el arte eh, nos beneficia a cada uno como personas Y cambia nuestra vida, o puede cambiarla, y que haciéndolo también en comunidad, conjunto con otros, puede cambiar la vida y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Mm -hmm. Claro. Y vos decías que están trabajando en el barrio hace 16 años, ¿no? Mm -hmm. Sí. Este, y también, por otro lado, sabemos que están con problemas de mudanza, económicos... Y... Sí, estamos atravesando momentos complicados. Eh, primero, por, por el tema del lugar, nosotros tenemos un galpón que estamos alquilando en la calle de Arte, Entre vieites y San Antonio, para el que quiera pasar a visitarnos. Uh -huh. Y bueno, tenemos que dejarlo ya. O sea, tendríamos que haberlo dejado casi ahora y bueno, nos vamos a mudar dentro de poco y nos vamos a un destino incierto. No sabemos bien dónde vamos a ir. Y mmm, el tema del lugar es como un, una de las cosas que nos ocurren y de las características que, que tiene este proyecto, eh, que a pesar de, de todos los años de trayectoria que tiene, de los premios que que hemos recibido es un proyecto inestable. O sea, no, no sabemos hasta cuándo va a durar. Claro. Eh, eh, nos tenemos que mudar por algunas razones como, como, bueno, el barrio está carísimo, nosotros hoy tenemos que pagar un alquiler que no que no podemos afrontar porque barraca está aumentando de precio, el tema de los outlet, que, que está revaluando la verdad, de la zona de los uno, outlets, uno podría o sea, pensar que el mismo proyecto al, al haber modificado la calidad de vida del barrio y mejorarlo... Por esa misma razón el barrio está creciendo y teniendo nuevas inversiones. Y, y por eso... eso vino la cosa. que afectó la renta diferencial tipo 2? por ponele. Sí, más o menos claro. en esos términos lo estaba planteando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y eso hace que nos sintamos como un... No sé, en España se dice como un pato en un garaje. O sea, que no tengamos nada que un ver. Garaje, un garaje. pato en un garaje. garaje Yordi salió eso. <risa> claro. eh, pues, si le agregas un Jordi queda como... Claro. Creo, no me sale, pero en la vuelta bárbaro. <risa> creo, creo que ha, ha quedado claro para los oyentes que vos no sos la tiba de barracas. Mmm, que que No, no, no, no, Llegué acá hace dos años y medio. Soy española, como bueno <risa> observar. Y bueno, pero ahora ya me siento del barrio, ¿eh? No claro, voy a decir sí, sí. otra cosa. Sí, volviendo al tema del circuito y sí. las problemáticas, ¿no? Este, ¿qué implica para un proyecto de este tipo esta inestabilidad que ahora está relacionada con un espacio, pero muchas veces está, está relacionada con la propia supervivencia del proyecto? Por ejemplo, contanos concretamente cómo es el tema de los subsidios, cómo lo gestionan, claro. cómo, ¿Cómo, se, financia? Financia, ¿cómo claro. se financia. Claro, Sí, este tema de la inestabilidad no es un tema coyuntural, o sea, es estructural, porque uh -huh. nosotros nos mantenemos desde así, desde la inestabilidad, es parte de nosotros. El circuito se financia a través de dos vías, principalmente, una de los recursos propios que decimos, o de los recursos que nos aporta la comunidad a través de la venta de entradas, los que vienen a ver los espectáculos, de gente que apoya todos los meses el proyecto con una cuota de la tarjeta de crédito o bueno comprando una remera, yo que sé una cuota societaria, etcétera y otra parte que normalmente es 50 y 50% eh, de ayudas del gobierno, tanto de provincia, nación, ciudad, etcétera y eh, esto que parece como muy como muy idílico es bastante poco idílico, claro. porque ese 50% que, que viene del estado y de de otras ayudas, es bastante... Eh, eh, no sabemos bien cuándo va a aparecer... Eh, no sabemos cómo controlarlo no es una ayuda que está que es estable a lo largo del tiempo no es que al sino... día de cada mes entra claro nosotros presentamos proyectos que son normalmente proyectos que presentamos para seis meses y entonces eh, bueno nos financian esos seis meses por una actividad muy concreta y luego una vez que termina eso tenemos que volver a pedir otro y así estamos continuamente gestionando eh, proyectos en un montón de lugares claro, y eso siempre gobierno de la ciudad o no no no de todo tipo o sea mucha parte del go de Ministerio de Desarrollo de la Nación, Nación, pero también de Ciudad, también de otras fundaciones, organismos internacionales, eh, buscamos debajo de las piedras claro, claro. para y, encontrar. Y para esto aplican un poco, como habíamos hablado hace unas semanas en este programa, la contabilidad creativa también, ¿no? Porque claro. Ajustar... El proyecto, las necesidades del Estado claro, para repartir sí, plata. Sí, ese, es ese es el gran problema. O sea, nosotros funcionamos en una línea que es coherente, que tiene sentido, que estamos eh, trabajando en el barrio con una inserción importante, pero los proyectos eh, o las convocatorias que aparecen del Estado, etcétera tienen que ver con unas políticas públicas. Y entonces nosotros a veces no coincidimos exactamente con eso. Y nos tenemos que disfrazar, ponernos el maquillaje para, para hacer eso, por ejemplo. Eh, la mayoría de los proyectos tienen que ver o tienen, están destinados a una franja etaria, ¿no? A jóvenes o niños. Un proyecto para mejorar la calidad de vida de los niños. Nosotros lo que decidimos es que lo mejor es trabajar todas las edades conjuntas. Nosotros en los espectáculos tenemos desde niños, eh, ancianos, gente media, uh -huh. y entonces es, es muy difícil cómo nos vamos a, a meter en ese traje, ¿no? ¿Y cuánta relación tiene eso? con las políticas que se aplican al asistencialismo, ¿no? Ustedes están buscando claro. a veces puertas que se cierran porque el Estado marca las pautas de cómo. Claro, esa es otra línea que tienen muchas las políticas eh, públicas. Eh, normalmente las ayudas son asistenciales, te pagan para que compres guantes o para que mm, compres, yo que sé, comida cosas así. Nosotros estamos trabajando en otra línea, nosotros estamos trabajando por mejorar la creatividad y por hacer espectáculos de calidad que creemos que son transformadores. Y eso lo que necesitamos muchas veces son recursos humanos, es un trabajo también que está orientado a largo plazo, no está eh, en el corto plazo. Claro. No nada da... tiene que ver con, con comprar eh, una cosa o comprar una comida o, o un problema guantes. puntual si no es más bien mejorar la calidad bien general Claro. claro, eso también debe ser más difícil la presentación de un proyecto, digamos, porque uno puede presentar un proyecto para algo súper concreto, necesitamos 400 sillas. Claro. Por ejemplo, claro. bueno, por ahí encontrás una, una organización que de toque te financie ahora un proyecto que ya tiene 16 años, que no se sabe a dónde, es mucho más difícil. Claro, y que trabajamos eso, trabajamos es innovador General. este proyecto de alguna manera, por eso, porque no es esencial, porque trabaja... Eh, en todas las franjas etarias Porque trabajamos con la creatividad O sea, lo que pretendemos no es dar de comer Sino mejorar la creatividad como, como herramienta para, eh, para una mejor calidad de vida ¿Hay chance de que se tengan que ir del barrio incluso? No, nos podemos ir del barrio por porque eso. somos Circuito Cultural Barracas Pero, no, Por eso Así digo, que... si, si no encuentran un lugar Y por ahora nos vamos a la calle Ahora vamos claro. a volver a los orígenes y ya está hacia hacer funciones del barrio estamos gestionando otros lugares pero por ahora no tenemos nada claro. estamos en es de destacar bueno. igual que más allá de que el circuito cultural barracas hace mucho que tiene una sala y que en esa sala ha desarrollado muchos de sus espectáculos históricos eh, y que cuenta con ese espacio hace tiempo y antes tenía otro en realidad la mayoría ¿cuántos grupos hay de, de teatro comunitario hay en el país? Más alrededor de sí como 40 grupos 40 y de ellos en realidad hay muy pocos con sala Sí, de sí, claro. Catalinas. Catalinas. Barracas sí. con sala y, solamente esos dos. Y con sala ah, propia sí, solo Catalinas. Propia solo Catalinas. Que es como la nave insignia, ¿no? Sí. sí es el primer del... grupo sí. que apareció. Nadie me puso cara de me puso, un... cara de me puso cara de está todo no, mal. Claro, no, no, para nada, <ríe> para nada no está todo mal. Los eh, siempre decimos que pues yo también fui parte del circuito cultural Barracas. Ajá. Nosotros siempre decimos que es el grupo hermano hicimos juntos. Claro. hermano rico. ¿no? Pero no, claro, el hermano el hermano rico. hermano, el hermano, mayor, el otro el hermano que cuidó bien su sabor el hermano profesional porque... que le fue bien. O otro estilo tiene. Otro Al estilo. que no le agarró el corralito, claro. claro. El que pudo llegar a comprar en esa época también. Catalina se hizo esa diferencia de poder adquirir un, un terreno en ese momento donde todo ¿Y se, ¿Y se evalúa. Y nosotros tenemos 10 claro. 16 años, somos jovencitos. Claro. Ellos tienen 25, claro, no, 27, 27, ah, 27 dos, años. 17. Claro, son adultos. Nosotros todavía no, estamos accediendo a esas cosas. Pero y se nota muy, pura, ¿sabes? ¿sabes? Se nota mucho esa esa experiencia también, cómo te reciben, es normal también. Claro, tiene un proceso? funcionamiento más también de eh, aceitado en términos de financiación y organización de, sí. Sí, de recursos claro. Sí, tiene mucha Claro. de hecho nosotros muchas veces los confunden con el sí, sí, sí, continuamente igual la yo contra. vi los dos, yo vi los dos y no tienen nada que hacer los de Catalina. <risa> <risa> quiero Catarina. ¿Nos querés armar una rivalidad mucho que <risa> no estamos dispuestos a soportar? La nota vía, la declaración de es que uno existe en cuanto al otro. Muy bien Puede bueno, ser en cuanto, pero no en contra okay. uh -huh. y, uh -huh. y más allá de los Problemas concretos, económicos ¿Qué implica a nivel Emocional o a nivel de, de la propia Vida de los de lo, Eh, los vecinos que viven en Barracas, más allá de que en el circuito, la pérdida de este espacio de cultura en Barracas. Es la pérdida del único teatro que hay en Barracas. Que no que es poco. No es poco. Claro. Y para muchos es un lugar de pertenencia muy importante, más allá de los que participan. O sea, mucha gente viene a tomar un mate, que por ahí no viene Ay, a sí. hacer nada, nunca viene al teatro, no. Pero es su lugar, o sea, saben que eso está. Eh, Ricardo siempre cuenta que hay muchos chicos que, que por ahí eso es lo único que se mantiene fijo en sus vidas, uh -huh. que cambia su familia, cambia su situación, laburo, yo que sé, caso. el laburo de sus papás, pero el circuito sigue, sigue, estuvo presente como edificio, eh, hoy ya no está, así que eso no es poco, pero igualmente vemos o queremos ver que este cambio es una, es una oportunidad, o sea, vemos la crisis positiva y entendemos que, bueno, que es una oportunidad para reinventarnos, para ser creativos con nosotros mismos... Eso, para poder perdón, no, de es otra un, no es un problema de transmisión, sino que es no huesándose la narice. Si Están cayendo dice, las velas. Este, se, se me está rompiendo sí. la radio, no. No es interferencia, no, son no los bocos de la bueno, radio verdad, chicos, ¿qué quieren? Los locutores de radio también nos enfermamos. Eso, bueno, lo que te decía, una pérdida emocional y a la vez una oportunidad también, ¿no? Para, para encontrarnos de otra manera, para inventarnos y aplicar esta, esta receta que nosotros decimos, aplicar la creatividad. Claro. La sala se cierra, pero el circuito no se va. va claro, sigue estando presente. ¿eh? El circuito, la fortaleza el circuito está... no se mancha, diría. El circuito no se mancha, diría. Que... La fortaleza sabemos que está en la gente y en las producciones que hacemos. Ahora estamos sí. haciendo el loquero de Doña Cordelia, por ejemplo. Eh, que nos quedan. Aprovecho. <risa> nos quedan dos fines de semana más, además de hoy, que estamos también a las 10 de la noche. Y luego vamos a reponer el casamiento de Anita y Mirko. Ah, si no que... lo, vi, ese, vi, lo vi. Ah, hay que lo verlo. Y vamos por la undécima temporada, undécima creo, temporada. o duodécima, una cosa sí. así. Eh, y tres, ¿cómo sería tres ¿Y catorce? Uh, eh... Te Eh, bueno, pero o sea, más allá de esta situación así caótica o de, de complicación con respecto al edificio y a lo económico, este, ustedes siguen haciendo estos espectáculos. ¿sí? sí, por supuesto. Y la gente sigue yendo. Sí, sí, sí, tenemos eh, igual el apoyo, llenamos las salas. O sea, nosotros no sa sabemos que no dependemos de, de la ayuda estatal, nos definimos como un proyecto autogestivo. Ahora creemos que que tenemos la, la legitimidad, o sea, que, que el Estado, la ciudad está obligado a apoyarnos eh, por lo que somos, por un proyecto que nace de la comunidad y que tiene esta trayectoria y que tiene un trabajo real, que es una tontería, pero hay tantos que son eh, proyectos fantasmas uh -huh. que cuando... Que a mí es una de las cosas que me sorprendió un montón, que el circuito trabaja de verdad <risa> y hace espectáculos de mucha calidad y trabaja con mucha gente y trabaja en inserción. Y que es muy importante el hecho de que los vecinos este, gestionen los propios recursos de la comunidad. O sea, la comunidad misma hacer uso de, lo, de, los, de los fondos públicos que son parte de esa comunidad. Claro, sí, sabemos, o sea, tenemos derecho a hacer eso. Igualmente sabemos que el apoyo de la comunidad a través de eso, de la venta de entradas, es lo más... Eh, Eh, lo más sustentable que tenemos claro. exacto. O sea, es lo que sabemos que está sí o sí esa gente nos viene a ver, esa es la gente que no nos va a abandonar y, y bueno, tiene mucho sentido con lo que hacemos, somos teatro de la comunidad para la comunidad, así que está todo redondito la comunidad para la comunidad. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, pero entonces contanos un poco más, este, ¿qué es esto de lo que es Doña Cordelia? ¿Qué es lo que está la haciendo? La verdad que estamos haciendo ahora. Claro. Eh, ¿Qué estamos bueno, es... haciendo? ¿Qué estamos haciendo? <risas> Contame que yo voy todos los sábados Contale, y no sé <risa> qué estoy Contale a alguien <risa> que todavía no fue. lo hacemos Uy, los cada tres. vez, cada vez. ¿Quién no vino? ¿Quién no vino? no no me lo puedo creer. Bueno, tenés que verlo. El otro sábado, lo juro, esta vez lo juro. Bueno. Es un compromiso público, ¿eh? mira que un lo Un compromiso público. Bueno, solo te quedan cinco funciones, mira Que te digo. Okay. Y bueno, está buenísima, estamos teniendo mucho éxito y mm, eso, los invitamos al loquero de Doña Cordelia, viernes y sábados a las 10 de la noche. ¿Quieren contar de qué va? <los> <risa> Eh, bueno, la, se sitúa la, el espectáculo <risa> en <risa> una <risa> pensión <risa> que, que llevan eh, Rosita y Saturnina y donde hay un montón de pensionistas que se han quedado ahí o han sido como recluidos por el resto del barrio y, y son los supuestamente locos. Y estos locos han decidido que van a refundar la Revolución de Mayo. Uh -huh. Y hasta ahí puedo leer. <risa> Más Bien. que se puede. Claro. Como que quieren re reamos. Re volver a los principios que han arbolado por la... ah no es la segunda revolución sino no, volver a la es vol a esa es primera claro, claro como es desmontar los cimientos de, de las cosas claro desde la historia eh, las condiciones que bueno de cómo vivimos eh, hasta bueno ¿eh? todo eso que nos dejó mesa también Este, de la historia que no sabemos cómo fue lo que pudo haber sido y no fue sí claro. yo quiero decir que el personaje de la gallega es genial ah, <risa> es muy buena Saturnina. Saturnina Saturnina nosotros contamos siempre que cuando termina la obra eh, la gente sale muy emocionada dice no no la, la petiza esa que, que bien que hace de española es una excelente yo bajé con esa idea claro, es, es muy buena es, es, o sea, no no, no, o sea, no, no mira es, es, es española de verdad ah. <risa> ah, bueno. Mira, bueno. me no, entonces, tan, yo... bu tan buena actriz, ¿no es? Entonces... Ya claro. está, wow, ahora lo sabe todo el mundo. <risa> ya está. Sí, yo llegué a este país y de pronto me convertí en buena actriz. No sé qué pasó. Pero eso es muy buena actriz. Y yo, lo que hago es cuando sal, sale todo el mundo, yo hago gracias, gracias, gracias. No, no, claro. no digo nada más. Claro, claro. Y así ¿verdad? todo el mundo ¿verdad? se va a conocer. No claro. Pero es loco, que ya hace dos años y medio y, y el acento lo conservas, ¿no? No, pero no, igual se nota no, no, no, no, no, no, no, no, no, si Sí. ¿Cómo? Hace, un rato, hace, hace un ratito decía meses y lo, era una argentina. Sí, sí, mal. jugaba con la S y sí. la Z. Y ya digo vos, pero lo, muchas veces lo meto mal y bueno, <ríe> me voy haciendo mis pinitos. Está muy bien, pero está muy bien. Bueno, entonces, lo que Doña Cordelia, viernes, sábados, 10 de la noche, en el Circuito Cultural Barracas. Barracas. Es 2165. Y el teléfono para reservas. 4302-685, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9. Eh, pueden llamar y reservar sus entradas sí. y adelantamos que vamos a estar con el casamiento de Anita y Mirko a partir de julio 7 sí, de sí. julio a propósito también... de esto este la, a, a nombre de Ricardo Talento director del circuito del circuito cultural Barracas han puesto entradas a, a disposición del Palermo de los Simios así no. que vamos ah, no. ah, hay bien. dos entradas para este sábado o para el próximo viernes este a, gratuitas para el programa de Paloma así que el que mande así, mail, claro, así que el primero que mande en este momento un tweet o un face. No, que llame, que llame. Uno que que llamen, llame, que, que, llame, llame, que llame, vamos a Que, que llame que a, mira, al 4958-1037. Pueden llamar, eh, pueden llamar y sale al aire y les vamos a decir. Vamos a hacerle una pequeña evaluación. Claro, claro. si se si merece. Si sus o motivos no pero eh, para dos entradas para ver el loquero de la Cordelia en el circuito cultural Barracas. 4958-1037, están abiertas las líneas en este momento. <ríe> líneas no so rotativas, tenemos a todo nuestro, nuestro personal atendiendo el cenando. teléfono en este ya momento. Ya está Bebote, Yañez, eh, <ríe> abocado al asunto. Eh, bueno, Virginia, muchas gracias Muchas gracias, ¿puedo decir una cosa más? Sí, dale, sí, sí, sí. sí. No, que, que invito a todo el mundo, a todos los que están oyendo A que se vengan a integrar, o sea, no solo ah. a ver los espectáculos Sino a participar con nosotros De la Murga Teatro, de los espectáculos de Teatro Comunitario Y de la Banda de Música Que claro, Además está ah, a decir bueno. que no hace falta ser de Barracas Para, no. mí, fíjense que llega vino de Zaragoza. País, claro, sí, se sí. puede ser incluso español. Y, venir, y formar parte, y actuar, cantar y todo, o formar parte de esta maravillosa murga que vamos a escuchar ahora, el pastor Ramírez quería decirnos. Sí, este, también es importante saber que no hace falta ningún tipo de experiencia previa, claro. a llegar ahí, jugar con los vecinos, y en ese camino de juego y aprendizaje vamos llegando a espectáculos de alta calidad. Muy bien. Como ¿Qué, este, sí. ¿Qué elegiste, Virginia, para cerrar este... Este, la este, canción la eh? canción de la murga la ¿qué? canción de la murga la están complicando un sí, poquito sí, no, me no, parece que de repente había elegido un tema y se había olvidado que había un tema no no no elegí este tema toda la noche estuve pensando claro. eh, estilo barracas elegí y contanos que por qué. que es un poco habla de este tema que estábamos hablando hoy de la revaluación del barrio de cómo se puso tan caro que sí. bueno de las cosas que están ocurriendo en barracas y eh, cómo nos sentimos un pato en un garaje bueno bar, barracas como todo el Palermo Va siendo poco a poco como Palermo Y tenemos este tipo de eh, manifestaciones culturales Yo quería decir nada más, la seguimos en casa <risa> <risa> día que dechenme el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 No están solos, no están solo. No están solos. 26 de junio. 26 de junio. Puente Poyredón. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la tiendita de arte. Lunes 22 horas en la colectiva. 102.5.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 Bueno, vol volvemos, eh, volvimos, estamos aquí en el Palermo de los Simios, eh, el teléfono todavía no ha sonado, no. ¿eh? contrariamente a lo que yo esperaba. Fíjate si tiene tono pincho, capaz a lo mejor es ¿Tiene, eso. Tiene eh, bueno, recu re recuerda las vías de comunicación, por si... Bueno, el teléfono es 4958-1037. Y pueden eh, comunicarse con nosotros a, a través del ah, sí, Twitter, nada. arroba Palermo Simios, o por Facebook, al Palermo de los Simios, o mandarnos un mail a gmail.com.ar Bueno, estimado mono que quieres afincarte en Palermo eh, y no tenés una banana para ponerte una casa, de, no tenés tu terrenito orinado, marcado no el territorio, Dudas acerca de eso, acerca del problema habitacional y sus posibles eh, derivaciones a partir de las nuevas novedades que tenemos en materia de política nacional. Para eso está mi amigo personal Nico, el cordobés León, para sacar dudas y aportar claridad a esto de la vivienda. Cuándo, Nico? Muy bien, muy bien. Exactamente. Ahí estás qué? con tu pequeño Capital, me gusta. El pequeño Capital. Pequeño Yo creo que el es, capital no, es, la libreta de Nico es tan grande como el Capital. Porque sí. no se le acaba nunca. No se le acaba nunca. No, no la, otra, la, otra era, la otra le sí. daban poquitas ojitos. Tenés ya. todos los tomos. Claro. No, Yo quiero conseguir <risa> con alguna de esas. ¿Dónde se consiguen? Me parece muy linda. Era por una compra colectiva que hicimos, el Capital, que nos regalaba ah, la gente del siglo XXI. Ah. Habría que sí? ir a siglo XXI y rascar. Y rascar ahí y pedir, claro, pedir las pedir donaciones para... Para el para el pan, yo tengo una igual, pero de besarlo. Bueno, ¿Es lo mismo no? La audacia y el cálculo. Yo tengo una de, de ¿cómo se llama? Ay, patria mía. De, de Aguiris. De uh, uh, uh. Linda, linda, libreta. Bueno. Así es, eh, parece que a, después de muchos reclamos y después de que Macri salió a dar un crédito blando para, para acceder a una casa, el gobierno también salió sí. a, a dar un, un crédito para el acceso a la vivienda, que es uno de los temas... Eh, que quizás más se le reclamaba a, a, a un gobierno esquinarista que tenía un discurso bastante progresista uh -huh. y que en el problema del déficit habitacional, digamos, no había mucho, no había hecho mucho en estos casi no 10 años. No había mucha política de Estado, digamos. No había mucha política de Estado, digamos, y, y en un problema que es bastante preocupante en, en Argentina, como es el del acceso a la vivienda, digamos. Uh -huh. eh, que de hecho el, el gran problema de argentina es el acceso a la vivienda y también sobre todo el acceso al, al terreno para construir, digamos, porque si uno eh, bueno, eh, si vas a a cualquier asentamiento o villas digamos no hay un problema las casas hay muchas casas por ejemplo que son de material y demás pero lo que sí. falta es, es ese acceso a, a un terreno donde construirla donde construirla digamos sobre todo y también un déficit habitacional muy fuerte porque lo, lo que fue la, la inversión y construcción de viviendas eh, fue una construcción de viviendas no orientada hacia el problema que tiene este déficit adicional, sino orientada hacia un mercado más especulativo, digamos, si vos vas no sé, a Puerto Madero, tenés miles de departamentos y están muchos de ellos vacíos. Vacíos. Digamos, que, que, porque es una apuesta más a la especulación inmobiliaria que realmente a solucionar el déficit. En de, nuestro Palermo Caimán. Palermo en nuestro Palermo Caimán, Caimán exactamente. Que fue quizás uno de los primeros Palermos sí. que hicimos sí, Palermo, Palermo Caimán. Caimán, sí, exactamente. Es eh, y, y esto, bueno, se, se ve también, no solo acá en Palermo. En donde vivimos nosotros, sino si no va a Rosario, si va a Palermo Blanca, no, ¿no? en Palermo, en Palermo Blanca también, ¿no? En Palermo pero... Blanca, no sé, en, bueno, en Rosario también, digamos, hay mucha construcción, por ejemplo, si uno va en, en lo que es la Costanera Rosarina, mucho edificio de, de mucho lujo, por ejemplo, y edificio, muchos edificios vacíos, digamos, uh -huh. y que gran parte lo compraba gente de los campos con plata de soja, claro. compra un departamento ahí como una, una especie de resguardo de valor, pero que no soluciona el, el gran problema de de déficit de no, intestinal es que tiene. Justamente Rosario, que tiene una cantidad de asentamientos. Muy importante. Rosario, muy importante. Muy importante. mucho megato Rosario. Megato. Eh, exactamente. Un saludo a la gente Un saludo eh, a la gente de Rosario que nos debe amando. Que de estar así, ya, ya sí, sí. Con este día espléndido, cocinando Hermosa un par de michifuses de, Un par de Garfields ahí a la barbilla eh, Está lindo para comer la Ayer pensaba, o sea, ustedes se acuerdan de Alf. Sí. sí. Alf con. era Rosarino. Alf, Alf era rosarino. Alf era rosarino. Alf. ¿Cuál, ¿Cuál miembro del jet set eh, de bueno, Argentina comía gato. Claro. comía gato? Comía gato, comía sí, gato. Pero nunca pensé que, que Alfredo Rosarino. Que el, cada, vez claro. que, cada vez que veía un gato, decía si ¡Wooow! Sí, y <risa> sí. eh, a Sortudo suertudo se quería comer. A su suertudo. Bueno, entonces, frente, frente a este problema, digamos, el gobierno lanzó un, un plan que, eh, en, en los términos de, del propio gobierno y lo, y lo que busca, me parece un plan bastante interesante. Uh -huh. Porque es un plan que apuesta más que a la... A la, a la compra de vivienda ya hecha a la construcción. Y esto al gobierno le permite, dos cosas, digamos, si, si es que el plan funciona realmente, le permite dos cosas. Por un lado, tratar de solucionar este, este acceso al, a la vivienda y por otro lado, reactivar un poco una economía que está bastante licaída, como es la construcción que claro. mueve bastante mano que de genera obra empleo, claro. y, genera, y genera mucho empleo. Digamos. Es Entonces, una movida ajedrez así, ¿no? Con claro, todo. es una movida bastante, bastante interesante y bastante... Eh, buena de, de los tres propios términos de, de, a lo que el gobierno apunta, digamos, no claro. Después puede hacerle eh, todas las críticas. El sistema en general capitalista del gobierno, pero en ese sentido es una... Los gatos no se comen, ¿no? Se, la, la, las masas, está muy bien, es una buena aclaración, porque buena nosotros lo nos dimos por sentado, queremos, queremos aclararle, a, a, sobre todo a Virginia, no, que viene más... de España, que en general no comemos gatos, ¿no? los, los gatos no, se comen. No. Pero si sí es Igual, verdad guarda, que en algunos lugares sí. Guarda, depende quién no come gato. ¿Quién no se come el, un gatito? Comer, ¿no? ¿no? comer. Está comer. lleno de come gato no. también. Ah, ¿no? comer. Otro gato. ¿verdad? Convive uno con Uno convive, claro. Hay Hay muchas, muchas, cosas. muchas cosas se puede hacer con duerme. los gatos. Yo tenía un gato muy gordo que me, me empujaba de la cama. ¿En serio? Mira. Pero los gatos hacen eso. Yo digo, nosotros en, en, bueno, en Córdoba, cuando vamos a que tenemos una casa mía, así como que vive mucha gente, en, en, cuando vamos a los primos y demás, hay un par de gatos y hay algunos que son esos, se, se meten y te empujan. Sí, sí, ah, no mira. gato, gato territorial. El... gato empujador. Sí, gato sí, empujador, sí, sí. sí, sí. eh. Sí. durmiendo en durmiendo contra de la cama y el gato... Mi gato ¿no? también hace eso. Sí, sí, sí, sí. Bicho traicionero, el gato. Sí, sí. Joder. Joder, joder. Entonces, bueno, en, bueno, en bueno. esto... En... Volvemos a lo que nos compete. Volvemos a lo que nos compete. Bueno, hablando de gato, bueno. Sí, <risa> Eh, no. En estos en esos términos, el, el plan que, que lanzaba el gobierno era bastante interesante en ese sentido porque apunta a eh, la construcción de viviendas. Sí. Es un plan sí que está pensado quizás no tanto para para capital federal, sino más para gran del país, claro. porque para acceder a estos créditos <risa> o la primera forma de acceso al crédito es, como dijimos, que para los funcionarios tener un terreno. Tienes que poseer, ir, un terreno. Por, poseer un terreno, poseer un terreno. Claro. Y si no, lo que va a hacer el gobierno es disponer de todos los, los bienes, algunos bienes que tiene el gobierno, que el gobierno es uno de los principales terratenientes, digamos. Algunas de, tierras, claro. fiscales, tierras fiscales. Tierras eh, fiscales, que está en poder de la nave que es el claro. Organismo Nacional de, de Bienes eh, estatales. estatales, y la DIF, que es la Administración de Bienes de los Ferrocarriles. Ah, mira. También claro, le iban también a sacar. Claro, cerca de los, de los ferrocarriles hay mucho terreno. Mucho terreno sí. fiscal de ferrocarriles. Y también se decía que le iban a sacar a algunos terrenos militares que estaban en desuso. Uh -huh. eh, que, bueno, el, el, el, el ejército es el principal terrateniente de Argentina, si no ve quién. O sea, hay más tierra eso es la característica. Qué lindo mudarte Por ejemplo a la ESMA a vivir en la ESMA O a Monte Chingolo, por es? no, no, no, por, no, no tanto por esos lugares Pero sí hay terrenos inmensos De hecho, en, por ejemplo Salta es una ciudad Que tiene todo un barrio Que era eh, un, un predio militar Que claro, se usaba Exacto. Para entrenamientos Para 1500 cosas Se dejó de usar para eso Y se construyeron viviendas Exacto. Bueno, sí. Campo de Mayo es gigante Campo de Mayo es sea, gigante Una cancha de golf es uno de los terrenos en eh, del ejército. Creo que en eh sí, talar sí, talar de Pacheco. Talar de Pacheco. Sí. Invalentonada para decir ese dato. Sí. <risa> que la, la de Creo de es que me llamó, me llamó, la atención porque ayer estaban dele las cámaras de televisión mostrar la cancha de golf gigante, viste, llena de, de árboles así, como todo muy cool, eh, donde iban a ser los terrenos. No que ojo, ojo que no te toque no te que un oso. En, en la habitación es un, es, un gesto, ¿Eh? es un gesto bastante interesante después por ahí Gullo programas más adelante nos contará un poco más lo que está pasando pero mientras que por un lado se están levantando una cancha de golf para hacer vivienda por otro lado el gobierno de la ciudad de roba una, la sí. mitad de un parque sí, el, el parque Sarmiento por ejemplo está todo fraccionado para distintas empresas que, que explotan comercialmente la cancha de tenis, ahora acaban de lanzar una cancha de golf Mira, un, un driving pero boy. que ocupa una parte inmensa sí, sí, claro. del predio del parque Sarmiento esto todavía no, no se puso en marcha digamos hay que ver si realmente se pone en marcha porque la cantidad de planes que, que va a lanzar gobierno son mil eh, créditos digamos 100.000 créditos 100, créditos ¿de, ¿De cuánta plata? ¿cuánta que estamos hablando? depende de tus ingresos digamos teóricamente ah, ¿no eran 400.000? yo escuché los 350 primeros, la, no la, la, la, el primero que dan son 100.000 con Y el, teóricamente el plan, va si funciona, va a ir hasta ah, los 400.000. contempla hasta cualquier. Claro, igual por ahí son 100.000 planes que van a abarcar 400.000 personas pensando en una familia tipo de 4 personas por habitante. Y teóricamente si funciona es extenderlo después, esa plata. Eh, y ese, ese plan, digamos, eh, es, es porque vos puedes tener un terreno sin construir o un terreno que tenga disponibilidad, digamos, no sé, el terreno en la casa de, de mi viejo, yo me hago un departamento atrás, ah, digamos. Claro. Ahí cualquier cosa pasar. que puedas construir puedes acceder a ese crédito y... Alguno yo, que son mil personas, que hay 100.000 personas que tienen un terreno que están en condiciones de aplicar y que seguramente lo no que andan Entonces el Estado quizás no termina eh, entregando estos bienes. Dijeron que la forma de entregar estos bienes iba a ser mediante algún tipo de sorteo por lotería La nacional, lotería, la lotería. No sé, te, le, le jugás al... Le jugás, hay que buscar cuál es el terreno y te le jugás al 42, que es el terreno. Claro, te... el número que es el terreno, claro, la casita. La casita, le jugás y, y por ahí sacás. Vos decís, cuánto, de ¿cuántos son los créditos? Pueden ser plata? de hasta mil pesos, en, en los casos que vos tengas mayores ingresos. Ajá. Eh, que, para construcción es un famoteita. 350 mil pesos, sí, es bastante plata, digamos. Eh, la verdad no tengo bueno, exacto cuánto sabe Bueno, pero un edificio, no te haces... No te haces edificio, no es a no, no, no es no, lo que apunta, y hay que ver después en cada lugar, digamos, en, en Capital Federal claro, es mucho más caro la construcción construir. que en, en, claro. en Buenos aires Y en Gran Buenos Aires seguramente es más cara que en algún lugar del interior, que, que por ahí la mano de obra es ¿Y más y, barata y, ¿y no más cómo materiales? es la relación entre que te dan este, este crédito y, se, por ejemplo, se tiene en cuenta que puede ser auto, viviendas autoconstruidas o siempre tienen que ser eh, mediante algún tipo de, no sé, empresa constructora? ¿Cómo no, la verdad, no, no sé, lo que sí sé es que, digamos, vos podés presentar tu, tu propio plan y si vos presentás mediante algún tipo de empresa constructora, eh, si alguna empresa constructora tiene un terreno disponible y quiere hacer viviendas para para vivienda un, y que además no sé nosotros torno cinco nos compramos un terreno claro y queremos hacer un departamento de cinco pisos y un piso para cada uno de nosotros ah mira, ah está buena eso, ¿lo llevamos? Claro. No, hay, si te, si te asocias con una empresa constructora digamos una empresa constructora busca el terreno y trata de hacer esto lo que se hace eh, o lo que está planteado hacer es que esa empresa constructora ponga una parte del dinero y otra parte es el crédito digamos que no se construya solo con el crédito sino que no sé Car el crédito es por eso, hay que ver cómo se instrumenta digamos claro. por eso, en, en, en los papeles en los papeles el plan está bastante bueno en lo que apunta y, y en lo que, lo que trata de hacer y, y, en, la, y en la forma de que busca claro. la economía. O sea, Hay que guarde. ver cómo se termina instrumentando esto, digamos, ¿no? Claro. Porque ya hubo otros anuncios de, de acceso a crédito hipotecario uh -huh. por parte del gobierno eh, de Kirchner una vez y de Cristina otra vez, que ter, no terminó muy, muy bien, no, no se supo mucho cómo funcionó el plan, no hubo mucha gente sí. que, que accedió. Resultito Joclender, digamos, por ejemplo. Esa era otra cosa. Esa era una forma de tratar de solucionar el, el problema de la vivienda, pero ahí en vez de, de hacer un plan eh, de acción crédito de vivienda, construcción de viviendas sociales en manos de organismos de derechos humanos, como era la, la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que bueno, eh, terminó siendo bastante complejo, porque yo creo que mucha se plata, digamos, y aparte porque si hay la otra discusión, si realmente tienen que ser un organismo de derechos humanos quien lleva adelante este tipo de, claro. de, de construcción sí, de vivienda, no. o si sea, tiene que ser el Estado solo como Estado, o eh, organizaciones cooperativas de otro estilo, digamos, ¿por qué brindar toda la ayuda por ese? Claro, y entiendo también la diferencia entre estos créditos que, que estaría dando el Estado, digamos, que, que el Estado nacional que tiene que ver con la con, directamente con la construcción y me imagino que debe tener que ver con la necesidad de incentivar la construcción en lugares más alejados que la, en los centros de las ciudades Ajá. respecto de, por ejemplo, la nueva política esta de, de, de créditos hipotecarios del gobierno de la ciudad. Claro, en ese que, caso digamos, es, ahí es, es como una forma más De jugar el juego de la, de la especulación financiera Para con las propiedades inmobiliarias No tanto por, pero no, no porque la gente que tenga ese crédito va, va a especular financieramente Pero sí va a ser que barrios Que no estaban, digamos, que está circunscrito A barrios que tiene el metro cuadrado Sale menos de 1.600 claro, dólares Claro, claro, podríamos ¿sí? comparar un poquito con eh, Cómo es la... la, la no, la, la diferencia, base, digamos, es, es, es que eh, ciudad. ciudad lo que hace es para acceso a primera vivienda una casa que está construida ya y vos te la compras ah, te da hasta el 80% vos tenés que poner el 20% restante te da hasta el 80% de que eso es superior a otros bancos otros bancos te prestan el 60 el 70 como, como mucho tenés que si, tener si el, es que 30, segas, el mano, claro sí, que si es que te lo dan el crédito hipotecario que no hay mucho crédito hipotecario no, de Argentina una, a unas cuotas claro, bastante altas Nación había hecho algo pareció que era el plan dueño que era salió toda esta publicidad de sí. el banco no, hipotecario, hipotecario. hipotecario. Sí, con Exacto. los bubos no sé qué había sí los Sí, no, una policía muy bizarra que se iba con, la, con el edificio hasta, se lo llevaba desde el centro hasta, hasta Puerto Madero, estaba buenísimo. <risa> el del lugar era muy de dos tarjetas buena, de crédito, sí. era distinto. Era, ¿El, era, el, el plan joven. Pero, Pero igual es el, el que mismo. Bueno, entonces la diferencia es que es, el, lo que es ciudad es una casa que ya está construida uh -huh. y ahora es una casa en, en barrios de hasta 1.600 dólares el metro cuadrado y vos hay un sistema de, de, de, de puntaja de scoring viste, al macrismo le gusta hay un sistema de scoring el sistema de scoring scoring en el cual la gente pobre, sí. pobre. cuanto más pobre sí. más puntos más, más scoring te da o sea da. vos tenés que sacar tu certificado de o sea, pobre y resultarlo ahí ya te, y ahí te damos un, un crédito el certificado está hecho en papel colorado no, no, es colorado colorado, rojo, rojo, rojo. colorado. Sí, y, y lo que hay diferencia de nación es que nación bueno primero que es un plan nacional y no sé qué es inscrito a nación de Buenos Aires y que es para construcción de vivienda las tasas son tasas bastante bajas en los dos casos, en el caso de de, de ciudad, bueno, me, mediante el ingreso mientras más bajo era más bajo, era, mientras más menos ingresos tenés, más baja la tasa Y en el caso de Nación también, en el caso de Nación van desde el 2 al 14%. Claro, si vos tenés ingresos eres... de hasta cinco de mil pesos, que es entre, entre el 2 y el 4%. Y a medida que tenés, bueno, de cinco mil a diez mil va creciendo, lo máximo que se pagaría, en el caso de que vos sacas 350 mil pesos, que es el máximo, porque tenés ingresos de treinta mil pesos, por ejemplo, ahí te dan una tenés que pagar una tasa del 14. Uh -huh. eh, y después. Que igual eh, es bajísimo para una, para es, un salario es, es normal. Igual, es taza, La esa tasa es fija los primeros 5 años Ay, pues y después pasa a ser variable. Sí. Eh, ah, mira. Claro, y los plazos van desde a partir de 20 años, de 20 a 30 años. Ah, sí. Pero sigue es, es, siendo sí, sí una tasa baja, digamos. Una tasa por 5 años, una tasa al 14% o al 2, por ejemplo, con inflación de 25-30. Sí. Claro, pero igual, si tenía lo... siendo conveniente, digamos, y, y por eso está bueno el plan y por eso eh, creo yo que si sí. realmente se aplica, va, va a generar un, un efecto reactivador en la parte de construcción, digamos. Eh, la, la otra discusión que hay, o la discusión, ¿por qué? Sí, porque al ser este, este plan, eh, como digo, bastante sólido, la discusión pasa de, bueno, de dónde sacan los fondos para, para hacer esto, y claro. que, que esta plata sale del ANSES, digamos, el gobierno... Eh, que, ¿Por qué el ANSES tiene plan, digamos, cuando el se restatizan re la, las FJP, sí. toda esa cartera de, de acciones. Las FJP eran organismos de, en los cuales la jubilación más a ser privada. vos depositabas tus aportes en esta empresa y esa empresa con eso funcionaba como un fondo de inversión, uh -huh. compraba acciones, timbaba las te jodía, compraba dólares, postaba, bueno, hacía lo... los gatos claro, los gatitos, hacía todo eso y, y eso fue generando una masa de, de, de dinero. Ese dinero cuando es son restatizadas re las FJP, todo ese paquete accionario, plazo fijo y demás ...pasa, forma parte del Estado... ...y el Estado genera una... ...el ANSES genera una cosa... más Fondo de Garantía Social... ...que son hasta el mes pasado tenía... ...una cantidad de 209 mil millones de pesos... No hay que ver, ¿eh? que ...era bastante de plata... ...y esa plata otra vez... ...con eso teóricamente lo que tiene que hacer el ANSES... ...es ponerlo a, a trabajar ese dinero... ...para garantizar que el sistema solidario de jubilación... En ...el cual bueno, es un solidaridad intergeneracional... ...yo aporto para que pagar las jubilaciones de ahora y cuando yo esté jubilado, los que estén trabajando me paran a mí, bueno. esa plata lo que se debería hacer es generar este tipo de generar dinero para mejorar las jubilaciones, ¿no es cierto? que es un, una especie de tomado de, de Noruega, en Noruega hay un fondo de, de, de jubilación que funciona así, que permite que los noruegos tengan mucha, una jubilación bastante alta, bueno, porque tienen una empresa petrolera, bueno, por otro claro. sentido, ¿no? Mm. No, y el bacalao también. El bacalao. El bacalao, que o sea, es la, claro. la guita que te deja el bacalao. La divisa trabajo. ¿no? No se la gasta a claro, qué se la van a Noruega si no tienen nada que no hacer? Seis acá, días de noche. De, noche, seis de noche. noche, hace frío. Cortan el bacalao. Cortan corta el bacalao. Ahí sí. se corta el bacalao. Ahí sí, se, corta se, corta se corta el bacalao. bacalao no bueno, y entonces acá el ANSES eh, gente, eh, tiene este Fondo de Garantía Social, que es esta cantidad de plata enorme. Lo que pasó con el ANSES en los, estos últimos tiempos es que el gobierno, el, el, casi el 60% de... Perdón, casi el 70% de este Fondo de Garantía Social está puesto el 60% en títulos públicos, Y el otro 10% en proyectos de infraestructura ya adelante por el Estado. ¿Cómo funciona esto? El Estado le dice, bueno, dame la plata, y yo a cambio te doy un bono del tesoro eh, que paga un interés. Lo que se critica es que ese interés puede ser relativamente bajo en sí. comparación a otras cosas que se pueden ganar más plata si pusieron un plazo fijo, acciones ah, y demás. Okay. Entonces, eh, este, este proyecto de, de, de las casas está. sacaron teóricamente del ANSES 20 millones. 20 millones de, de pesos de, del ANSES y entregar un título que va a pagar el 2% anual, digamos, ¿cierto? Y la gente va a pagar una tasa entre el 2% y el 14%. Entonces, lo que dice, bueno, ¿por qué el ANSES está, digamos, subsidiando claro. a, o financiando a gente que, que está accediendo a esta casa? Desde mi, punto de vista, bueno. está, desde mi punto de vista está bien, digamos, que, que sea así, porque se está garantizando un crecimiento que es bastante bajo en, en términos de rentabilidad, es cierto, porque que, que el Fondo de, de Garantía Social tiene un 2%, Cuando la inflación es más alta, se va achicando ese, ese Fondo de Garantía Social. Pero bueno, en última instancia, es plata del Estado para solucionar una, un problema que, que el Estado tiene que hacerse cargo de solucionarlo, digamos. ¿Podría sacar recursos de otro lado? Sí. Podría. Pero eh, sigue siendo una fuente de financiamiento esto, esto del ANSES, pero es una discusión que Pero es un motivo más para la que a, eh, claro. a, con el Díaz y Santa Fe. ¿no? Están sacando plata de, otro día dar, por, otro día y par... de los negros. El otro día pasé por porque ahí Con los viejos estaba, no, le sacan plata a los viejos Con los viejos no, viejos no Porque había un juramento y estaba trancado y digo, ¿Por qué pasa acá y allá 10 personas caseroleando? Era, era muy, muy interesante la, la, gente. Un, que, casero, la Ya vamos a hablar de eso Es un qué particular ¿no? este caserolazo Ya vamos a hablar de este caserolazo para ¿no? no confundirnos Y, y, y, y, diferenciar, al lado de... y diferenciar bien la, la, la Cada ah. Pero digamos bueno, entonces la, lo, lo que pasa Ahí con la, la crítica que hay A este, a este proyecto de lances, hay una crítica no ANSES no, no muy fundada Digamos en términos de que de que es, es, el ASET es un organismo del Estado, digamos, y el Estado bueno. tiene formas de financiarse, digamos, Ajá. que no son las que uno... Querría, pero porque yo no querría que el Estado funcione así, digamos. Claro, claro la es una es un, un, un, discusión un, más de fondo, digamos. Es más de fondo, pero en los propios términos... Pero en este funcionamiento, que tiene de malo? Que se sucede? Exacto. Plata así de que, eh. para generar... El problema es que se puse la plata de la ANSES para, para pagar la reestatización del 51% de YPF como si no fuera una empresa saqueada, por ejemplo. Exacto. Ese es un problema. ¿no? Es un Ahora problema. que se haga para generar vivienda exactamente no, me parece lo menos grave de lo que está ocurriendo en el último tiempo otro, y, y, la, y la discusión más de fondo ahí digamos y que los, quienes critican esto no, no, no tienen decisiones bueno por qué esa plata en realidad de la ANSES por qué tiene esta cantidad de este fondo multimillonario y la CES no paga realmente por ejemplo el 82% claro, móvil bueno. o no paga la gran cantidad de juicios que se claro. hacen en el Estado digamos pero bueno los sectores que, que critican esto son los mismos sectores que hayan acompañado la, la, la, la privatización de las, de la, claro, de las jubilaciones ¿verdad entonces Eh, digamos salvo los sectores que, que, que nunca apoyaron eso son los que podrían hablar y, y criticar esto el resto ah. es medio como escucharlo a no sé a Menem o a, o a Macri criticando que el ANSES no le paga los cuidados es medio sí, casi un mismo, poco, todas es sí, remora, hipócrita. No, sí todos estos que, que caen del radicalismo digamos que no sé, Lilita Carrió diciendo pagar el 82% ¿De ah, que caen del que es, es, es eso? ¿Son, <risa> un, son unos de boina. ¿Viste cuando lees una naftalina? Con... Bueno, claro, más o de, menos... Los, son un, claro. unos de boina con, con un, un puñelito. Claro, los jubilados podrían ser. Bueno, bueno, entonces lo, lo único para, para rescatar y ir con el tema que viene digamos eh, está claro y, y Cristina lo dejó claro digamos que esto no es una, un plan como viviendas para todos Ajá. y que esto no va a salir gratis. A mí me llamó la atención estaba... Eh, en, en el auto yendo de un lado a otro escuchando la Nacional y me llamó la atención de la cantidad de veces que Cristina dijo esto no es gratis no va a tener que pagar por esto claro sí, si no sea cosa que sean como los, como los planes sociales que los caceroleros tanto odian, ¿tanto odian? Claro, nosotros tanto reivindicamos digamos son claro. una conquista casi histórica de la así que monitos si tienen un terreno y van a plantar un árbol para hacer su casita se se sepan que van a tener sí, que igual, pagar no sí, ya, no ya. Ya. Eh, necesidad que dijera, esto no es la reforma agraria. Esto no esto es, no es caso, <risa> Entendimos. Entendimos. Bueno, pero estamos un paso más a que. Estamos un el, paso más cerca. De... A que el Sheraton Hotel sea el hospital de niños, digamos, básicamente. Como sí, el no, viejo no, reclamo. No. Dormí sinfrazada, nada no queda por pasar, eh. Bueno, muy bien. Nada es gratis en la vida, como dijo, como dijo Cristina. Cristina.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 No es paz, es miedo. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga Desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un vídeo. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeniable porque ya no hay pueblos aislados. Los, Los martes a las 20 horas, horas La cuadrilla. cuadrilla. El programa del movimiento de documentalistas. documentalistas. La realidad nos convoca y moviliza. La Cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay nada sin acción. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Eh, ¡Qué pinta que tenemos, mono! Parece Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Estás escuchando. El Palermo de los Sínios. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación. Hemos debido a adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos. que acabas de ver bailando, es gente que le quedó plata en el carralito, muchos están sin trabajo, no están pudiendo pagar las expensas, gente que tiene los problemas que vos tenés y aún mayores, pero han venido a, a, a la iglesia y vienen a la Federación de Vox y, y han decidido enfrentar la adversidad en positivo. En esta noche una protesta que nació en las redes sociales y que terminó en un reclamo con caceronas y bocinazos en algunos barrios corteños que pongan orden y todos los días hay corte de calle corte de ruta piquete manifest... no puede ser que se cortan la ciudad cuando se les canta el orto eso no está bien En todo. Queremos libertad, nos gustaría un poquito más de seguridad eh, y, y bueno y eso, vivir un poquito mejor yo no, quiero igualmente eh, la ley, si Aníbal puede ahorrar en dólares yo también puedo ahorrar en dólares quiero hacer lo que, lo, que, lo que se me antoje con mi plata. Ya Cristina, que se vaya Es un clientelismo político de gente ignorante que por darle un plan por darle un colchón, por darle plata no lo único que hace es formar gente que no piense para que la vote y poder tenernos a todos dominados észterházy, la is én is atrás, is én is én is én is én is én is én is én is én is én is én Es insoportable una situación así, abusando de la libertad de prensa se alentaba la corrida bancaria. Y ahí viene bueno, una medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento, la gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos. ¡Abalo, ¡La concha de tu madre! Un gobierno puede manejar tu dinero y nosotros pensamos que el comunismo había terminado, pero no. Por ejemplo, puede manejar tu dinero y decirte lo que tenés que hacer, cuánto puedes gastar, todo es una cosa es rarísimo. Las críticas, por supuesto de los que criticaron este cacerolazo, por las zonas donde se hicieron, en los barrios de mayor poder adquisitivo en la capital federal y también ironías porque no hubo cacerolazo en la zona de Puerto Madero donde viven algunos funcionarios del gobierno nacional y donde tiene su departamento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un caserolazo de amor, atrás, atrás, de la mano del Señor. Paso contra brazo, hermano con hermano, por una Argentina mejor. un cacerolazo por una Argentina mejor. El cacerolazo eh. del amor. Hermanos y hermanas. De la mano de Dios. Eh. Amén. ¿Se refiere a Diego? A lo mejor, no. podría ser. No sé, ¿serían amigos el Pastor Jiménez? Que es el, y se, Madonna. Seguro que <risa> no sí. No sé si sí. amigos, pero noche... Algún, con, no, se, habrán compartido alguna noche alguna caravana, se, habrán, ¿sí? se habrán comido un gatito juntos. Eso no, que, no cabe ninguna duda. Bueno, seguimos en el los Simios. Un, eh, hemos escuchado un poco lo que fue el cacerolazo... Los cacerolazos, ¿no? De los últimos 10 años, quizás. Eh, Seba, para esto has armado alguna... Un un uniforme un, especial. Un uniforme <risa> especial. <risa> claro, justamente lo que nos había dicho pero de Aire. Exactamente. Este... No, pero habías punteado un par de cosas, ¿no? Respecto sí, a este Caserolazo punteado... es el mismo casero, Estamos hablando de la misma... Habíamos punteado Caprolas. cosas que nos llamaron claro. la atención, o sea, desde de aquel momento y de este momento. Y, claro. por ejemplo, ahí escuchábamos a Susana, que ella decía en el 2001 que creía que ya no existía comunismo, pero claro. parecía que sí, parecía que de la Rúa era un gobierno comunista porque se retenían los ahora. De la Rúa era bolche. No, claro. sí. dice, bueno, en ese sentido fue siempre. Entonces, Susana. Siempre apoyó el cacerolazo. Tanto claro. 2012 como en 209. Es ¿eh? Eso es para lo que dicen que es Coincidencia, no hay una coincidencia. Susana Jiménez es una coincidencia. Y eso me parece que es una, una descripción, algo que nos ayuda mucho a describir también qué es un cacerolazo. Te apoya ¿Sí? Susana Jiménez. Primera pregunta, ahí se te tiene que generar ¿Y ¿y El pastor, pastor Jiménez. Si sos Jiménez, apoya. No es porque... apoyas No, apoyás. No? ¿no? Sí. Y también marcábamos cómo. Ah, bueno. Claro, ah, no la verdad creo que sí. ¿Sí? Y eh, un, un par de dólares. De he le he le he hecho. Los tiene de... el caimán. <ríe> bueno. planteando este tema de los dólares, siempre en la cacerola aparece con una cuestión de restricción económica. Uh -huh. Eso teníamos como, tanto el corralito, que fue lo que desató los, los, los, los cacerolazos del de diciembre del 2001, y ahora esta falta de, de posibilidad de comprar dólares y, y, el, y el mercado esto controlado... Del, del, de la economía del dólar este es interesante también ver cómo solo se moviliza o sea Argentina un país dolarizado como todos sabemos más allá siempre estamos en la pendiente muy pendientes de cuánto se corre esto cuánto consumimos cuánto se compra cuánto se vende y siempre cuando se toca ese punto se sale a la calle claro. nunca se quiere decir del todo hay que una especie de tupé y vergüenza De decir salgo por mi plata claro claro entonces siempre acarrea el 2001 acarrió un montón de otras cosas y digamos llegó al argentinazo de esos años, sobre todo traccionando a las clases trabajadoras y a los desocupados. Claro. Este no no llegó a tal punto. Claro. Pero sí también hubo mucho del dólar y también querían meter todo en la misma bolsa de la inseguridad. La inseguridad. La, la, la, acá. En... la yegua La, la yegua. Cretina. ¿no? Que en los dos casos el motivo, digamos, el, la gota que rebalsa el vaso es algún tipo de, de, de traba o al ahorro en dólares en este caso o en su momento, digamos, el corralito que es, no es un cepo a la compra de dólares pero si sí era un, un límite objetivo, claro, <ríe> ah. acceder a... Sí, pero a, eh, no hay que olvidar tam también que el, el detonante del 2001 no es solamente el el corralito, no es el estado, de sitio. el estado de sitio. El estado de sitio. Sobre todo lo que tiene que ver con el estado de sitio es la movilización popular de 19-20. Los claro. cacerazos ya habían arrancado previos con las primeras medidas, digo, con esta denuncia, renuncia de López Murphy uh -huh. y la vuelta de caballo, ya habían empezado a aparecer los primeros cacerazos. Y cuando fue lo del el, el blindaje, ¿era? ¿Fue el, blindaje, el, blindaje. el blindaje? primero, el de fh Bueno, todas las medidas esas fueron... Este, me bueno, los nombres eran claro. muy buenos. Claro. Los nombres. No, no, el nombres. No, no, no, no. <risa> el, y venía venía de Nodriza claro, claro. bueno y... pero esas cosas fueron las que fueron haciendo los primeros incipientes caseros lazos así que por ahí un par de años o en unos meses nos encontramos con una situación eh, decir, un claro la otra diferencia fundamental digamos era la, la clase trabajadora fundamentalmente desorganizada como uno lo quiera ver la que sí. había salido a la calle en el, en el 2001 sí. el 19-20 de diciembre tiene un componente de clase trabajadora indiscutible mm. claro. las señoras con las cacerolas en muchos casos también este, gente llevan a su vive de su trabajo lo que pasa es que jamás se va a sentir identificada con el resto de la gente que estaba haciendo los piquetes digo eh por el contexto en el cual se llevó a cabo cada uno de los cacerolazos digamos jugaron roles en un caso muchísimo más progresivo que en el otro digamos hoy son claramente gorilas monos con metralletas uh -huh. eh, golpeando las ollas más caras de teflón digo ¿conseguimos la foto al final? que contaban había. que estaba, había un chabón que estaba golpeando su iPhone o su, su iPad, iPad, iPad. Sí. Ah, sí, buscando yo buscando cosas para el, para el editadito no, Ah, era Photoshop dale. Dale, dale. Bueno, está bien, pero Yo buscando bueno, cosas sí. para el editadito Seguro que hay seguro. Yo quiero decir Yo buscando cosas para el editadito Este que vamos a ver Estaba la aplicación para bajarte La cacerola para el iPod O sea, para vos podías guitarra. descargarte La aplicación cacerola Para tener en tu iPod Y tocarla con un palito Pero acá viene Yo vengo con los datos pelotudos ¿Viste? Sí. Eh, en realidad lo que tenía Era un make-up un, Una tabletita un con maquillaje Sí Y lo, lo que decís vos Le hicieron Photoshop ah. Pero igual, digamos El símbolo es más o menos El mismo. mismo Está Claro, claro, claro. Bueno, pero esa aplicación ya está existe bien, estás contenta Daniela. Chao. Hay otra foto que hay donde demuestra que sí que que este que este casalorazo sí traccionó a la clase trabajadora es la señora con su empleada, la empleada. Con claro. su empleada uniforme la bueno, morena es de del de la de la anterior del la campo anterior. de la 125 fue sí, más colorida digamos. esa ah. la gente se reconoció en esas anteriores también en cacerolazo hoy se reconoció en la 125 más atrás en la historia en las marchas de Bloomberg sí. no en el se 2001 igual se reconoce digo el, el, los, los casalorazos del 2001 marcan digamos un, un antes y un después en, la en, en una como herramienta de lucha de, de, de, de la sociedad sida en general de alguna manera y está ultra legitimado, por eso las señoras de Barrio Norte no les tiembla el pulso para salir a la calle y manifestarse eso es una novedad algo de eso había ya en el 2001 no nos claro, engañemos parece. de que toda la clase trabajadora salió, o toda la clase en media, absoluto. que es esa especie de amperímetro para medir el estado social mm, amperímetro, muy bien. Este, digo, eso también pasó, digo, uh -huh. yo me pregunto yo recuerdo esa, ese final de CQC del 2001 José eh, tuvo un parate justo en esas semanas y volvió a aparecer en, en los días posteriores al 19-20. Eh, las cacerolas de Mario Pergolini seguro eran de Teflón. Y seguro claro. estaban apoyados desde ese lugar también. Sí, Digo, sí, Susana sí. Jiménez también apoyaba. Sí, pero era Carazo. en un marco donde lo que tenía verdadero protagonismo era la, la movilización popular, sí, claro. eh, las asambleas en los barrios, pero yo lo la, que, a el método de democratización. a lo que a al, al método... Eh, casi burgués de la cacerola bueno. que sí, sí, ver, sí. Sí. no no que de hecho el, el, los cacerolazos el primer cacerolazo como, como institución nace es en una protesta en contra de Allende sí. Claro, claro. Claro, bueno. claro, claro. Es, es una herramienta que nace como bueno, de ultraderecha, digamos. Sí, y que nace desde ese lugar, desde la además, clase media sí. derechizada. Y de ese lugar, que pensemos, la clase de trabajadoras, sobre todo los desocupados que traccionaron en el 2001, salieron a saquear, a organizarse en los barrios, a generar asamblea, no a salir con su cacerola y su palito. No, a... Simbólicamente es muy claro, ¿no? la cacerola, como bien lo dice la Barcelona... Claro, <risa> sí, los borrachos del teflón. <risa> los borrachos del teflón. Claro. Digo, eh, implica justamente la capacidad de eh, no solo de usarlo para alimentarse, sino... Este, Solo para hacer ruido Claro, el ruido Esa, esa, esa lucha a través del ruido Y claramente la, la otra lucha del 2001 Era en la calle, el corte de ruta Las piedra. piedras el... el piquete Claro, también es importante destacar eso Los cacerolazos y, y las acciones del 19 20 de diciembre del 2001 Poco tienen que ver con la reacción de ahora Del 2012 A lo que voy es Eh, en el 2001 se reprimió, hubo 39 muertos en claro. las jornadas que pasaron 19-20 y en todos esos días. Acá no hay represión, Clarín lo saca en tapas, se lo cubre, claro. se lo cubre de todos lados y no hay ese. Se, ese sí, lugar. Se, se lo motorizan. Se lo motorizan. Sí, y en caso de eso, queríamos, como para cerrar por ahí esto. Eh, festejar una especie de ascenso que hubo Desde el 2001 al 2012 En, en ese momento del 2001 este, La nata acompañó, por ejemplo Ese proceso de, de cacerolazo De eh, 19 de, 20 de diciembre a Hoy, mierda. ascendido a otra categoría Ya casi gestor, incitador y, y el creador de, de este, sí. este cacerolazo Así que festejamos este ascenso queremos, de la nata queremos Que les debe estar reituando bastante plata Muy bien Somos caceroleros, queremos caceroleros claro. eh, A propósito de esto, Gustavo Benítez A quien le mandamos un saludo a Sí Ros Sí, mandalo, dice que el cacerolazo fue un símbolo del 2001, pero no fue lo más importante, sino lo que generó esa crisis, sino lo que generó la crisis, ¿no? Asambleas, democratización, luchas costequi Santillán terminar con un rumbo y cuestionamiento de las instituciones hipercorruptas que desembocó en el actual gobierno. Hoy se repite en forma de farsa y tergiversando el reclamo popular de quienes caceroleamos. Aclaración, Nahuel era mi vecina sensible con la que salíamos a cacerolear juntos. Ah, caceroleamos ahí en la Avenida Vitre. ¿Y otra cosa para Tavo, Tavo? ¿Ya le empatamos a Anfield? Quédate tranquilo. Y eh, bueno, igual, después hay eh, Nacho de Balvanera. Nacho Balvanera nos está escuchando y Ariel Feldman también. Pero tenemos que dejar de hacer esto porque los chicos nos van a golpear. Muy bien, una aclaración. Antes eh, Gustavo preguntaba por, por eh, tener una palmera propia en el Rosedal. Eh, tenés que escuchar a la presidenta. A menos que puedas construir una palmera, no vas a tener un crédito <ríe> para mejor. Y saludos para Oscar Rojas que está Escuchando por primera vez el programa Muy Interesante. Bienvenido Bienvenido, Interesante. bienvenido Oscar Rojas a la comunidad él, él dice algo de los cacerolazos Había dicho algo de los cacerolazos más arriba fíjate de ahí Sí. No, no veo no, no, no, Pero dice, bueno, listo. En el hablar. próximo programa se lo pasamos. Dice Gustavo Benítez Nahuel, compartíamos asamblea barrial con Vicky Donda, la flamante diputada de Es verdad. Que en esa época, en esa época llamaba... Te tiró onda para que votes en la asamblea. te tiró onda, dice. Sí, sí me tiró, ah, sí. Sí, sí, me tiró. No no estaba, onda. No, estaba tiró, tan grande. Te, en esa época llamaba, se llamaba Dalí. Y no estaba tan crecida, te, te, te tiró la mentira Me tiró la onda. Me tiró la onda. Chico, chico. Bueno, ah, bueno, vamos a. Ya que estamos derrapando... Vamos. vamos a, vamos a lo que yo siempre tuve ganas de hacer con Donda, que es un cacerolazo del amor. Ah. Y, eh, y bueno, voy a decir otra cosa más, pero. ¿De Donda o de la cacerola de Donda? La cacerola de. No. <risa> la cacerola no quería, de onda. <risa> yo no quería decir eso, pero. Bueno. Yo tampoco lo sé. Cacerolazo de amor.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 Y, y han decidido enfrentar la adversidad en positivo. Enfrentar la adversidad en positivo es mucho mejor que estar tenso, estar nervioso, estar violento, estar mal. Amigo, amiga, te invito a la Federación de Vox. Vení a recibir un milagro. Este sábado y domingo te esperamos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Pregunta para el chef de Parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto.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 Nos estamos yendo. Eh, llega el fin de semana. Eh, ya les los invitamos a que vengan a ver Lo que Doña Cordelia, como todos los sábados. Eh, siguen las dos entradas eh, disponibles. y mandan algún mensaje al Facebook en estos días, puede ser que las obtengan. Si no se dejamos vamos a dar a, debo, a alguien... Última, Acá mail. ya, yo debo decir que Lucía Caniabral no llamó al 4958-1037 porque se come los mocos, pero sí. aparte de eso, mandó mensaje diciendo que ella quiere una entrada. Y por supuesto, su compañero voy a hacer yo, así que ya Listo, tiene... Perfecto, ya están colocadas las Como entradas. Siempre no, no, yo la, yo creo que debería llamar, <risa> mí, mínimamente un mensaje de texto. Como vale. siempre, las entradas quedan en la gente que trabaja en la... Bien, bien, bien. Bien, bien. bien a la transparencia. Bueno, bien. los dejamos con tercer piso al fondo. Sí, o... y antes una noticia muy importante de último momento que parece que este programa tiene que decir Marutana, tu otro hijo otro no, oh, wow, vas a hablar sí? el mundo Marutana hija, hija. tremendo María Tremendo Inés. bueno, les debemos el Palermo quedar, de la semana para la semana que ¿Otra viene vez, ¿no? otra vez quedamos hablando del Palermo de la semana eh. hay que bueno, venir más temprano hay que venir más temprano <risas> sí. sí, pues eh, Un saludo a todos. Tenemos un tema de Otero para pasar, no lo pasamos. El, difunto. Que, el difunto. El difunto. El difunto. Otero, vale. eh, se Me enteré hoy que era mazón. Mira qué agradable. Era sí. macrista también. Era macrista. Que sea sí, sí. peor. Pero bueno. Me hoy. pero bueno, pero cantaba, cantaba y era machista también. Machista, pero... machista, mazón. Las 3 M. El, el próximo claro. sábado eh, les vamos a contar qué pasó con el reloj del estudio. Claro. Sí, sí, sí. Dicen que está viajando por algún lado y nos va a mandar fotos todo. Así sí. Puede. Sí. Sí. Gracias por la paciencia, le mandamos un beso a todos. Que en fin se fondo ¿o en fin de semana. Chao. Proceda. Chao. Proceda.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 y la orangután, y la orangutana, se fueron a vacilar al bar de la mona se fueron a vacilar al bar de la mona guana, y entre copos y giranas volvieron por la mañana y orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana. Y la orangutana.